Nos movemos al municipio San Rafael de Onoto para conocer sobre la final de la categoría libre de la Liga de Fútbol Municipal. El punto de encuentro será en la cancha La Manusí, el domingo 14 de julio a las 2 de la tarde, Selección Bullita versus Santa Fe Fútbol Club, y al finalizar este encuentro será la Sub-20 quien se dispute el título de campeón, Club Deportivo Israel versus Santa Fe Fútbol Club. Síguenos en el Instagram, arroba interés deportivo, arroba interés deportivo.